Otra frecuencia, la misma radio. De Daniel Tiger, Carlos, Rottenberg, De ellas grandes luminarias como Errol Flynn, Michel Simon, Edward. Con una ciudad mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. Y aquí, Dale Dale Ponela da, Animate Animate Sé tú, nomás. No, sé más que te. Una semana nueva Una semana más de Yolki Palki Con... Ustedes ya lo estaban escuchando Lo extrañaban no, Alessandro no, Manchain. No. extrañaba? ¿Cómo? Que no No Es imposible de extrañar algo a lo que jamás nos hemos acostumbrado Muy bien Sí, ahí. pero la gente Después... del año pasado Recordaba esa voz Y la del anterior también, che. Y ¿Tuve dos temporadas? La de la de, estuve sí. en dos temporadas. Una temporada y media, una una y y media. creo que te mataron a, a mitad de temporada pasada y ahora volvés como un fantasma, como Me un fui recuerdo. a hacer películas. <risa> claro. <risa> Me fui a hacer películas. Vos sos Lord Michael. No. Yo soy Lord. Aprieta mucho esta auricular. ¿Sí? ¿Se sí, ajusta, sí, con la ¿O, o aprieta mucho el, el auricular o no voy estar la cabeza lúcido. es muy grande? No, no voy a estar muy lúcido esta noche. Por el apriete. bien ¿eh? la ramera, parece. <risa> Por el apriete. Claro. Parecen las Malvinas. Una son más, las Malvinas. Claro, la mancha, sí, una de las manchas pero de... Pero las, las Malvinas inglesas, las Falklands. Ah, las buenas, las la. postas. La y las de... que se llaman así. La, la, la llena de buen rock. Si sí, al final arrancamos tarde el día de Malvinas y me quedé sin poder decir quedas, lo que quería sí. decir de Malvinas. Ya, ya va a haber otra oportunidad en el si sí. que viene. Si fueran inglesas, tendría buen rock. Lo digo. Que es verdad, no son tan inglesas. ¿Cómo? Ajá. Si fueran inglesas, tendrían buen rock. Sí, no, no. es cierto bueno, no tienen nada tiene que, que buscar no tienen nada tiene que buscar una rock Kelper, uno, Kelper Rock. Eh, se tiene que buscar algo de, de por allá tiene que haber rock eh. and Kelper, y estaría bueno Ay, tienen que tener Llegan un festival un festival rock and Kelper internet Iván y en directivo. Ushuaia y en coso van de Iván. intercambio bandas de un lado para el otro <ríe> eh, estaría bien no creo que es, es la guerrita que se rompería Eh, Hablando de intercambio Pero allá hay otro país, el sur es otro país sí. los, los tours te salen todo en dólares ahora en internet sale como 14 pesos Sí, 14 pesos no, menos. Y claro. todo en dólares Las ovejas te, la, te las alquilan por hora También <risa> no, Hablando no. del intercambio de Inglaterra Con eh, países de habla hispana es Bien, ¿eh? ¿sí? por porque, correcto porque vamos, porque vamos a ir a España ole cuando ahora, gira, ahora gira si sí, nosotros vamos si ¿sí? nos vamos a españa sí. como arrancaría no sé quién hay un As tema qué lindo ¿sí? que se llama something change algo cambió. es de la versión el de, en castellano el de quién no, no ¿algo, cambiado, ¿cómo algo algo cambió o algo cambió has changed ¿no? No, ¿cómo es? algo ha cambiado marisa lo sabe pero claro. no Bueno, dale. San algo cambió. Na, na, na, na. Un tema de pulp. Pulp. pulp. Sí. Pulp. pulp, la película. Para los pibes que... ¿Cómo? Qué éxito la fiesta disco. Sí. Nunca se había visto una fiesta tan disco una... Hay que hablar de las repercusiones. ¿Qué es, qué es pulp, una banda inglesa que arrancó a fines de los 80. Sí. ¿Sí? Uh -huh. 88, 89. Y venían ahí con algunos temitas. No le daban mucha pelota. En ah. el año 93 sacan un disco que... Fue un éxito en Inglaterra, pero que en ningún otro lugar. Está bien. No los, conocía. Los no los conocían. Fuera Inglaterra no los conocía nadie. Éxitos, eh. Pero en el 95 sacan el disco que los hace famosos, que se llama Júrate Different ya. Class, Clases Diferentes. ¿Sí? Es, que es el disco que tiene el tema eh, Disco to well. y un montón de, de hits que pegaron, no solo en Inglaterra, sino en Estados Unidos y en todo el mundo. ¿Sí? Y es para mí es uno de los mejores discos de la década del 90. Ya, para que vos digas eso. Año menú 95. Y ¿Sí? El mejor disco... Junto no, el mejor el Italia 90. El mejor año de los 90 para la salida de discos. Y el de ¿sí? Italia 90. ¿Vos sos de los que cuando preguntan por el Britpop decís primero que nada pulp? Pulp. No. Uh, yo se quedó pensando. No, no. no, sé, no. se no, lo mataste <ríe> Pero él no es de, de, de, de... tirar filtros. No, de tirar blur. <risa> no, él... ¿Qué y Sí, Blur. ¿Tampoco? Primero, después vienen los demás. Bueno, y la segunda filtro? versión sí. de Something Changed. <risa> bueno, sí, sí, la segunda versión. Ya le llaman filtro. La público. versión en español que se llama Algo Cambió. Claro. La hace una banda que se llama Astrud. Los Astrud. Los Astrud. El perro de... De, de, no, ¿De quién era? Astro, no era el perro de los supersónicos, sí. Ah, bueno, Astro. Astro. Bueno, esto es Astro. El nenito era Cometín. No Una creo. banda que sacó en 1998 su claro, primer EP, eh, se llamó Superman. ¿EP El EP que... sí, es un... Extended Play. Eh, ¿Largo? Sí, que es un disco intermedio, no es un, ah. ni un simple, ni un LP. Está que bien es siempre las ¿sí? cosas como dicen, cinco, y traerán, el público se renueva. Tiene siempre entre 4, 5 y... O mucho puede llegar a tener ocho, ocho. temas. ¿Cómo bueno. no tenemos diccionario que Habría que hacerse para. A ¿Y lo vamos a? Vamos. No, en algún no, momento. Un cuando, cuando una mujer cuando, sea presidenta. Cuando nos juntemos los tres en algún lugar, bueno. en algún momento, lo podemos hacer. Eh, Astro es un dúo, son de Barcelona, ¿sí, que hacen electropop. así como Matilda. Pero de la de la Barcelona. Que, de fiesta de éxito. Que, sí. Y ellos citan influencia de los Smiths y de Joy Division, pero que en realidad... ¿Que son nada de electropop? Eh, no son nada, bueno, sí, no, no, no, los Smiths no son electropop, Joy Division son electro, pero no pop, y los Smiths son pop, pero no electro, a lo mejor de la mezcla hicieron ahí algo, eh, pero que eh, en, en el tema que vamos a escuchar, que es el mismo, ¿sí? Cantado, something change, o algo cambió, cantado mitad por pop y mitad por Astrut. Pulp, es? Oh Pulp. Pulp, ¿y Pulp. qué significa? ¿Qué cosa? Pulp, pulpa. pulpa. ¿Y <ríe> qué es una pulpa? La pulpa es lo que está dentro de la fruta, lo ¿Y que si se yo come. Tengo pulpa. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Mamá pulpa. Mama pulpa. Eh, mamas. Mamá pulpa. Mama? ¿O mamar pulpas? Mamá pulpa. ¿Cómo? Mia pulpa. ¿Cómo se llamaba el... el Sí. Que, seguí, dale Sí, seguí, y Estoy pensando sacate, sacate. en quién estaba pensando en... Ah, Martín estaba pensando en alguien El... Sí, es un dibujo animado ¿Bueh? El pulpo ¿Cómo se llamaba el pulpo? Que lo hacían limpiarle el barco Y que siempre cuando él pasaba algo decía Ah, mamá, pulpa No sé, pero escuchemos el tema Sí, vamos a escuchar San Fincense, cantado por Pulp y por el Yo quiero saber quién era el pulpo Y el pulpo, no sé, el pulpo negro, no sé quién era Dale, Mati Eh, vos Algo cambio. Oye Yelis, dime Manolo. Antes de conocerte yo estaba bastante solo. Sé de lo que te hablas, yo también he estado bastante solo antes de conocerte. Pues ahora que nos hemos encontrado, nos hemos encontrado no nos separemos. No nos separemos nunca. ¡Nunca! Aquí. Abrí loco www.shulkipalki.com.ar Por ahora es nuestra web, hasta que nos echen de... Si, sí, el Prado de hubiera ganado las elecciones Jamás hubiera pasado lo que les pasó ayer No, eh, jamás hubiera pasado Jamás bote del fraude del fraude presidente a, a mí lo único que no me gusta del fraude es que, que le pueda hacer el chiste fácil de, de del fraude Y me molesta, porque parece un buen tipo, pero le puede decir del fraude Yo si fuera la oposición, ¡eh, del fraude! Perón, no Es eh, pega para graffiti Claro Yo si fueras malo, pero no Yo, le, yo tiro la idea Me <risa> puede dejar, viste Y eh, Yolki Palki Arroba Hotmail.com Nuestra dirección de correo electrónico plata para pagar el hosting. Y Messenger Hay que juntar plata para pagar el hosting Y no nos vamos de la red ¿verdad? Ya está pagado el hosting ah oh. <risa> oh. Hay que juntar plata para Otra vivir vez. Para comer. Para bueno, poner más tirar? máquinas de burbujas en la fiesta. Sí, ¿no? Más máquinas señor. de nieve, más máquinas de máquina lo que... de nieve. Mezcla. Burbuja y. Y la próxima yo quiero láser. Láser, láser. Va, va a haber láser en la, la... Sholky Party La fiesta láser. Totalmente. Fiesta ¿y con todo vago, tema que digan láser o que se llamen láser en el nombre. Láser. láser. Sí. Y la hay no, que de Lázaro. No, hacerle Lázaro No, y yo quiero ser del de las fiestas Ahí vuelvo a las fiestas ¿sí? Esto es tu fiesta Sin parar <risa> Claro, y hay que hacerle sí, la sí, canción sí. Venía Lázaro Lázaro yo, que, Aunque sea un ratito <risa> ¿Sabían que hay un par de cosas que pasaron Y que son importantes Y las vamos a recalcar entre las otras Cantidades de cosas que sí. también han sucedido En estos días Supuestamente es la noticia de, de la semana Pero... Vamos a ver, a lo mejor se es termina transformando a decir. en la noticia del mes Acá dice que la mandó hace dos horas sí. Te buchonea <ríe> todo re, re, re re bucho, buchonea mal en todo sí. Yo estoy seguro de que la mandé a las 4 de la tarde y, Pero me... vos vivís en otra zona horaria Tendría otra hora la compu, no sé en... Go. <risa> en Pekín, la primera noticia data del oriente Del más lejano sí. de los orientes El oriente medio. Uh -huh. Y es en sí, Pekín. Sí. Pekín sería China, ¿no? Pekín no, sí, ahora es China, pero antes no? no? era. antes qué? Británico, ¿no era británico? estás loco vos. O Hong Kong era británico. Ah, Hong. Hong. Pekín es la capital. Siempre fue de China. La capital la verdad. No, si los ingleses se metieron en China, China son los unos... ahí. <ríe> <ríe> en Pekín van a multar a quienes escupan en la calle de hecho ya lo hacen están multando a los que escupen en la calle o van mal vestidos Qué bueno que un jugador mal vestiti Sí. es mal lo de los cupitajos todo bien pero quién en base a que si te metís como un occidental que claro pero hay que ver cuello mago si escupís si escupís verde así esas cosas asquerosas está bien para mí que te multen pero una saliva Hay gente que tiene excesiva salivación, pero depende sí. de dónde, a lo mejor. Y entonces escupe Prase. tiene que sí, tiene, tiene que escupir la, el exceso de saliva de alguna sí, sí, manera. Si sí, sí, Lo escupe en un bar, árbol, en un tarrito, si, si, no sé. ¿Qué va de alguna escupidera? Se va a un costado, a, a, a la calle y no en la vereda misma. Ah, en la vereda es lo que molesta. No, yo estoy haciendo un planteo de lo que a mí más me molesta. Ah, está bien. No, pero no un sabes. árbol no lo puedes escupir, porque es un insulto. No, hacia el árbol. Lo estoy ayudando. Hacia la madre naturaleza. No, porque tu saliva no lo alimenta. Ah, no. No. Se lo alimenta. No alimenta y se verde nada. más porque tiene clorofila. No, no se sacrioso, Y si comí yogur por favor, alimenta no. las ganas de vivir. Sí. Ah, en mi, el profesor de gimnasia le decía a los pibes, si tenés, le, lo alentaba a escupir, pero que escupan el arbolito, que escupan en la tierra y después eh, remuevan la tierra. Con eso se quedaba tranquilo. Mentira. Aquí. Te sí. cuento. No me diga que me quedó eso en el inconsciente. Yo debería ir al mismo profesor. No, pero no me acuerdo de eso no, no, no, no, ¿por qué? ¿Tu profesor de qué dijiste? De gimnasia, pero de mi época Antes No, no sé de qué época De ¿no? los 60, no sé 60 sí. época. De mi época De la primaria me refiero ah. Las autoridades de Pekín en su campaña para mejorar la imagen de China Durante los Juegos Olímpicos del año 2008 Quiero Han el multado Al chino escupe, por eso es bajito Tiene problema de hidratación ...y eso no le permite crecer lo que debería... ...eso y la falta de consumo de calcio... ...porque allá culpa de que las cabras suben mucho... ...porque es el terreno es muy montañoso... Eh, le ...fabrica una leche... Eh, ...mala... ...mala y, y no está la ultra pasteurización ...la han multado ya a más de 50 personas en una semana... ...por escupir en la calle o por negarse a cambiar su indumentaria... ...que es una cosa inmediata con la otra... ¿quién, eh, te escupiste aunque sea, cámbiate la ropa. ¿Quién te multaría? ¿Qué, qué, pero qué, qué... ¿Quién es el que te Nadie multa? De la, ropa, ah. la policía no, que es como una gum que tiene allá, pero... Gum, no. gum, de one, hecho es una one, palabra one. china. La claro. guan, guan. Una guan. Claro. One, one. One. one tang, bum. Ajá. Ajá, dice el otro. Ajá, una limón. Li... Un... No, no, yo leo y me interesa. Ajá, no, lo... ajá, ajá, Hay ajá? que compilar ajá de ¿y negro oro. Ajá. Ajá. Ajá. Tiene unos ajá, ajá bárbaro el negro ajá. Y a uno parece que te lo hacen ajá. cargando Para mí hay tipo de radio que te hacen nota Sí hace? uh -huh. Uh -huh. Eso lo vimos en White uh -huh. World uh -huh. Cuando va ah, sí. a la <risa> Como era Al tipo lindo, como era que se llamaba Y era feo qué No importa Sí, Me mario sí, con eso de En Wine World, sí. World Cuando van a promocionar dice? la fiesta World, El recital Le hacen una entrevista En un programa de radio Que un tío Es un, es un conductor operador No sé Tiene sí, un nombre porque eso? son así No, no DJ le dicen Acá los operadores son re inútiles y solamente están es atrás Es no, en FM No, Y la no, cuestión no tiene es que... ahí sí, ¿A dónde? Acá. No existe Yo no, nunca vi un FM acá, que no. tenga los equipos acá, por ejemplo, y, y, adentro y, y, del estudio y, y tenemos ¿O qué hace? ¿De, ¿De allá lo hace? Mati no hace nada, se pone ahí, no es lo único que sabe hacer y lo hace ahí más o menos tiene, hay, hay... ¿Qué ah, cosa? No, ¿A dónde? La, vida tiene. la que quiere poner cosas ¿Sí? sí La cuestión es que tiene Yo quiero trabajar una de esas es que Este tipo era de los que ponían esos casetes con efecto Claro y mientras hablaba iba poniendo esas cosas ¿ah? y lo único que hacía ajá ajá y, y con las manos hacía todo un despelote soy gente muy habilidosa que viene de con mucha capacidad del circo. para hacer cosas de, al mismo tiempo claro Yo en la temporada multitasking era... son como el Windows Claro. <risa> lo censuran a Billy ah, no Yo sé. A hablando igual ¿Viste? y eso porque te metes con los operadores vos sabés que son una mafia no, no, no o sea, tenés que, que hablar que, bien que de ellos y también que Pero yo lo digo con respeto Increíble ¿sí? de las mafias Me digo es El que capone de los operadores Matías. ¿Sabías que el operador es la mafia con peor gremio del mundo? <risa> <risa> Defiéndanse mejor sus sí. derechos no pila, ya que son tan mafias Tenemos Son jodidos con nosotros nomás Tenemos Pero testimonio... con el poder se cagan todos Dale, Porque acá hecho el y palqui, las cosas no pasan porque si sí, No claro. pasan, digo, no importa Dale. Tenemos testimonio de un multado por usar ropa uh. horrible en China muy mal vestido no tiene que decir que no ¿Estás con ropa de trabajo no no no, ropa. no tenía el pantalón de clima tenía un buzito arriba ¿viste? estaba o sea era ropa de trabajo era sí, ropa de trabajo no no me iba a ir a saco de trabajo no suena doblado en realidad no, no era, estaba trabajando y en estaba haciendo turismo en China y fue no como turismo estaba recolectando no bueno lo que pasa es que se quedó sin plata y tuvo que empezar a trabajar China es y está bien China es y Japón también Japón más todavía carísimo Sí, en Japón un polvo te sale un montón de plata. Es terrible eso. No, total... sabes qué? En Japón creo que un kiwi te sale más caro que un polvo. <risa> una geisha. Puede ser, ¿no? La geisha... So... ¿Qué, ¿Qué hacen o qué no hacen las geishas? Porque tienen como una mística... De... No... ¿Cómo que no hacen? Hacen todo. ¿Pero qué tienen de Pero lo que ellas quieren. Hace esa es la diferencia. Claro, no lo que vos querés. <risa> un total de 56 personas recibieron... Es como, una recibieron... Es como una <risa> Sí, claro... Si tuviera Nacho estaría con el pintapete sí. Che, geisha, pintapete Pero no. no Un total de 56 personas recibieron multas de hasta 50 yuanes Sí Juanes, qué lindo Vas a escuchar no, no, no. 50 no. No, no, no. temas de Juanes sí, La Juan. multa ah. Se Seguís escupiendo así <risa> y ¡No! el tipo iba vestido con una camisa negra ¡No! Entonces le hacían escuchar 50 temas de Juanes Tomá. El mismo, 50 veces 50 temas de Juanes equivale a 4,8 euros No sé si en iTunes o en dónde sí. Pero parece que 50 Juanes son no. 4,8 euros No es tanto No es nada sí, Pero en China eso te lo pagan por una semana de trabajo Claro Un operador, un por ejemplo, te dan plata, ahí te dan un operador las cobra cosas. cinco euros. Qué bueno que esté el saxo. <risa> en la, la semana puta festiva puta. de primero de marzo fue fue cuando pasó esto. Las autoridades, por eso este hombre iba a trabajar y estaba vestido como un trabajador. En realidad, en... las autoridades de la capital china han lanzado la campañas la señora, de prensa para concienciar. Concientizar. concientizar, concienciar, Ay, dice acá. Dice ahí. Sí, me gusta ¿Y más concientizar. Es... Pero debe ser verdad. Sí, español, no, yo le creo eh. a los pequineses de que deben abandonar algunas de sus malas costumbres, Pero, tales como perros, matar gente, o, o, o, comer perros. Y, nativos de Pekín. Y, y planchar camisas. ¿Cómo se vestirán? O sea, ¿qué, qué me estiran? No Dice, sé, claro. Yo lo que primero que me imagino es el, el viejito de Dragon Ball, por ejemplo, así en short y una camisa hawaiana ah. y en Ojota andando ahí por la calle. Lo cual acá en Rosario multarían en, ro... en verano a la, la mitad de... de la población de delantal. De... En su casa anda con esos llores, llores que mamma mía. Que mamma mía, yo no enamorada. Que mamma mía. <ríe> <ríe> no. Mamá no. mía. No. Me ve en shortcito y lo primero que piensa, mamma oh. mía. <ríe> en fin sí, sí, sí. la cuestión es no está nada. Mamma mia! Eh. Lo, lo lo van a multar por O los quieren concientizar para que cambien las costumbres de escupir en público no respetar las colas de espera porque a, acá nos preocupa no respetar las colas de las chicas por ejemplo sí. y bueno o sea allá les preocupa no respetar las colas de espera que eso también debe ser sí. parte de la influencia acá de eso, de eso no nos afecta no el, sí. lo, el, el de influ... eso, aquí no te ¿a aquí no te colé ¿eh? Claro. <risa> no, tira, qué que... grosso, se coló. Diez mira, puestos me pasé, papá. Mira, hasta gritar en público funciona como ¿Cómo ¿cómo qué? Que? Como, sí, no como que como una iba. excusa para multar a alguien. Gritar en público. Ah, ¿no? sí me a mí me gustaría que multen la bocina. Sí, exactamente. Yo Por la le campaña... voy a, decir a Boazo que es el señor que se dedica a hacer estas sí. tonterías que haga sí. que haga su proyecto. En, de en definitiva es una campaña bocina. en contra de los boludos. Claro. Yo, yo lo extendería, yo diría una campaña en contra de los boludos Eso. No puede tocar bocinas Tranquinal en, la, en las esquinas bueno, ya salió. El, Ese que te habla así de en El que resuelve todo con medicamentos Tiene una mentalidad oh. Una mentalidad eh. que me molestan las bocinas A mí no, me molestan no, las no, bocinas no, no. La, la que resuelve el, todo con medicamento, mira. Sí. No. no hay todo. que recurrir a las armas ¿Qué medicamentos? Ay. Pero también hacen ruido ¿Qué... No, no todas Veneno Veneno Menos de, de rata para todo. Un turista español se quejó a gritos, argumentando. Bueno, multaron por gritar. No haber hecho nada tan terrible para recibir esa multa. La son si a... multas, no es que haya matado a nadie. O sea que usted a mí no me tiene que chingar ni hablar así, ¿eh? ¿Chingar? que hubiera jurado que era más largo cuando lo escuchaba <risa> Pasó volando <risa> Pasó rapidísimo <risa> es que Estaban en rato claro, Yo no mataba a nadie, usted no, ¿eh? no No tiene que andar gritándole, le decía al chino que lo estaba multando Ah, el chino era el que hablaba No, hablaba el español, ah, le decía bien. al chino que, que le y estaba Y el chino no le entendía nada y le hacía más boleta por gritarle Sí Doble. Otra cosa que tuve por ahí investigando Sí Yo el que, que investiga Ch Ch Ch Oversa Go. Yo le creo. Si sí, señor Pero Con multa no es que haya matado a nadie O sea que usted A mí no me tiene que chigar ni hablar Ahora aquí, solo ¿eh? más largo ¿Cómo le hablaba? La Yo primera... quiero saber cómo le hablaba el chino me no, no eso. Encontré eso No, lo encontré eso No lo encontré Porque tenía el micrófono direccionado para el otro lado ¿En mandarín hablan los chinos? En, en naranja Están más finos Desde que pusieron la ley esta por el buen gusto Han dejado el mandarín sí. por el idioma naranja Que es mucho más delicado ¿No? Así todo sigue siendo muy ácido Sin que caer en que grana. deben caer en insultos y demás Sin caer en generalizaciones Tiene un olor horrible los chinos ¿Eh? Sin caer en generalizaciones, me encantó Sin caer en generalizaciones Dos billones de chinos apestan Apestan Dale, sí, Yo... sí chino? estuvo oyendo so, Dale, era para que... No, lo otro que quería decir, y con esto cierro ya, es sí. que un ascensor atrapa a dos noruegos, vos que sos fanático de los noruegos, yeah. dos noruegos fueron atrapados por un ascensor que estaban siendo, que estaban destrozando. No se entendió bien. Estaban destrozando un ascensor, el y ascensor el, los atrapó. El mismo ascensor se encabronó. ¡Ah! ¿Los encerró y qué hizo? ¿Eh? Ah! ¿Los tiró al, al piso al subsuelo o no? No, los, no, lo, encerrado nomás. los dejó encerrados y los denunció a la policía. Mira es muy el ascensor. Un tipo muy botón el ascensor. le, le, le están dando mucho con, la, con esto de la o máquina, o sea, toma decisiones Lo escupieron de seguramente o la, la, la está nota... mal vestido. Arranca con la hay una película A ver. De, de terror de un ascensor que ¿Qué sale No, que no. ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Qué? ¿Cómo era la música de del ascensor? Hay una, hay una, una segura, una que tú, tú, no tú, se tú. quede de la, de la torre se llama. Ah, es de ascensor. Sí. Es el ascensor. El ascensor. ¿El ascensor? <risa> duro, ah. duro de matar es, tiene muchísimo. Y, y tiene pero muchos no errores no, no, no, no, no, que se vuelve loco. Ahí hay hay much, hay mucho, yo muchos sensores sí, muchos sensores. Está el de Disney, ese que se te cae. Malvado, sí. Mucho ascensor malvado ahí Pareciera como si el ascensor se hubiera vengado Dos jóvenes vándalos noruegos Quedaron atrapados en un ascensor de una estación de trenes Al que estaban destrozando a golpe Y debieron esperar a que los bomberos los rescataran Y entregaran a la policía nah. Nah. Golpearon tan fuerte que las puertas se atascaron El ascensor se trancó Y envió una alarma a los guardias de seguridad Los, los guardias quisieron abrirlo Pero no pudieron Entonces llamaron a la policía sí, La azufra la, la noticia Sí. Bueno, yo me imagino el, el, lo que dio la el sufrió esto, yo me, sí yo me imagino de todos los lugares en el mundo que puedes destrozar un ascensor y estando adentro del ascensor es el último que se me ocurriría por romper ah estando adentro claro claro, <risa> claro qué ah, vamos a romper este ascensor no, desde el piso 100. <risa> bueno qué era loco. una estación de trenes no de haber sido muy alto el ascensor muy eso el ascensor <risa> era el que rompieron muy bien muy El vandalismo siempre es lamentable, pero mucho mucha gente ve humor en este caso dice alguien que no me interesa un comisario parece sí, a de nosotros el ascensor. Ya, de mío, el graciosísimo. nunca había escuchado de alguien que quedara atrapado en el ascensor que estaba destrozando no no sé en qué estaban <risa> pensando <risa> no he no, no estado pensando en mucho como pienso no no estaban pensando evidentemente los muchachos fueron multados con 17 <risa> mil no 16 mil 700 dólares que van a tener que pagar Ahora, y además van a ir a pero juicio espera, penal no me habla de china y me da los precios en euro me habla de Noruega me da los precios en dólares, estamos todos locos. Noruega es la cámara. Bueno, pero decirle a Yahoo que se ponga de acuerdo Olo. y que te cambie todo, o a euro o a dólares. Olo, ¿eh? Olo, ¿no? El sí. ascensor. Y Las... además fueron filmados sí. durante toda la leche. golpiza, porque sí. los ascensores ya tienen la camarita. Es discriminación, violencia contra quién. Además, rompiste bueno, el ascensor claro. y no rompieron la cámara. Ascensor fóbico. Lo primero que tenés que romper es la cámara. Vos qué, qué ves, lost. Sí. Ahí, ahí, sí. Y ahí te acusan por romper cámara, que es peor de los crímenes. ¿Te parece poco? No, me parece, está muy bien. Justo, perfecto. Justo. Podría un poco más. El disco de la semana pasada fue el disco nuevo de Máximo Park. Se llama Our Earthly Pleasures y vamos a recordar algo, ¿sí? Porque pasó hace tanto, tanto, tanto. Vamos a escucharle Fortnite Time. Máximo Park. Ah. Disco nuevo. See how a drink Who is the day? There's another way Physical. If I test another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 Yo di un mundo de canción, yo di parque mundo de canción, di un mundo de de canción We'll be right i la calidez que irradia Shonki Parki. me voy a mi casa vote Deportes. En Shonki Palki Van deportes! En Shonki ¡Basta deportes! En Shonki Palki Bamba yeah, ten. Ah, no, yo soy el querido radio oyente de la realidad Rosarina, porque la realidad Rosarina nos lleva al deporte y el deporte de salud y el deporte como siempre, Arriba, yo, tiene escucha. esas cosas que nos hacen bien, tiene toma el mouse parodi Estamos así, tratando de enfrentar a la dura realidad que nos encuentra, tratando de analizar un poquito, tratando de entender por qué las cosas pasan por algún motivo y tienen algún sentido, y tienen alguna virtud, la virtud es clara de hacer las cosas necesarias para hacernos sentir bien, la virtud clara y necesaria para demostrar los valores humanos aplicados al deporte, porque el deporte es una representación básica de lo que es nuestra sociedad argentina, como dicen todos, ver deporte, ver fútbol, ver darle un vistazo a la realidad propia Llevada a un campo de análisis mucho más reducido Lo los cuales lo hace entender en una pequeña escala lo que es en realidad el mundo Por eso empezamos este mecánico de deportivo que más que tiene que analizar muchas cosas tiene bastantes cosas a decir y tanto de verdad, tanto de verdad, tanto de mentira que así empezamos con esta clásica presentación que nos tiene y nos, nos tiene muy acostumbrados a decir lo que somos Comienza la emoción Desde ahora Y hasta las 9 de la noche El mejor equipo de profesionales En el mejor programa deportivo Sin más preámbulo ni y más tango ya vamos a la realidad propia que nos viene a decir Con la noticia más próxima presente que se nos viene a cabo Porque vamos a analizar lo poquito o lo mucho Que ha pasado en este fin de semana Lleno de cosas o vacío de cosas Pero en realidad no sabemos cómo ir, si fue lo suficientemente relleno Para cual tener un comentario bastante interesante Con respecto a la primera noticia deportiva que nos llega Tenis aire de los maestros de Roma, a Casuso y Cañas se metieron en la segunda ronda, pero Caleri quedó eliminado, Chucho le ganó al holandés Berker, -cr -cr -cr -cr por 6-3 y 7-5 y Cañas derrotó a los tricos Belzer, por 7-5 y 6-2, mientras Caleri cayó en los local de por 6-3 y 6-1, mañana se presentan Gaudio, que seguro que pierde y chela. ¿Necesita plata en efectivo? Si sí, la damos en el acto Venga al acto de campaña del concejal Carlos de Mendoza Y encuentre hasta tres veces su sueldo Dentro del uniforme de cualquier efectivo o granadero Apoye a Carlos de Mendoza ¿Pero qué figurita? Centro Estético La Veneciana Bonita Danza clásica, circuitos integrados Todo para el automotor Y este mes es tu viejo colchón Y te llevas el último CD con los ruedos de conejos Apareándose Centro Estético La Veneciana Bonita Embalcarse y tu pungato Estamos facturando, ¿no? Está sobrevendido el vuelo, así que bajen de todo ¡Qué baroleado! Bueno, ¡Qué baroleado de pagarlo al Estamos cansados de ver a ese rubio bonito dejando de jugar que de repente tenía un estandarte del tenis nacional que ahora fue de venido medio que le siguió del potro, que le decía al otro, que le, al otro, que le dio otro, que vuelve en calle, que sale el otro. ¿Cuál es nuestro verdadero representante tenístico nacional? Esa es la pregunta no, de discutir Dios. en todo el año. Tenemos uno calentón, tenemos uno que el otro, tenemos uno mujeriego, porque claro que lo está con la cruzarbor, está toca mujer linda, pero mentira, no es una representante de nada. No tiene sentido que un gato sea nuestro representante tenístico. Hay que buscar el verdadero representante, tínico, eso que le falta un país, una no identidad en el tenis, porque del. Otro no da todavía Porque el otro no está Porque caribe es un drogadicto Porque el otro tenía un drogadicto Y por el otro se recuperó Y caña, y caña, y caña Con esa cara de caña Que está recuperado Que ahora viene brava Pero no le importa el tenis No le importa ganar Solo lo hace por competir No nos va a llegar a ningún lado ¡Violencia! al deporte en general Una mujer murió este domingo Después de ser sido atropellada Por un piloto Gonzalo Alenés Durante el rally de Arjetera También uno hubo algún herido Los borrachos del tablón Se enfrentaron en el estacionamiento Del Monumental Y se hicieron mucho daño entre sí Pero eso fue infracción, infracción, robar cable también es infracción. Los cables telefónicos son de todos, acepten el tuyo. No se puede vivir más en el deporte. El deporte es el amante de la violencia, señores. No hay otra cosa. Es el amante desenfrenado que no hace, deja que hacerle el fin de semana el amor todas las tardes y decirle, este fin de semana va a haber violencia, violencia, violencia, violencia, violencia que lleva qué trae más violencia. La violencia, si no se responde con violencia, lo único que es descentralizar la violencia en un determinado público. Se está politizando todo el deporte, se está politizando todo, todo, todo tiene que ver con la política. Todos son grupos y fuerzas de choque del, del otro y del otro y del otro que se enfrentan en un Estado de Rusia porque es la mezcla de la sociedad. Entonces estamos contaminando todo y nos pone mal. Y ahora cosa que no todos los cordobeses calientan porque el rally se lo llevaron tarde, porque llevaron el, esa vueltita que hacen el, en el estadio que antes la hacían en el Chastó Carrera, ahora hacen en River y se murieron un montón de, de realicistas y tanto los cordobeses en Basketball de la NBA a las espuelas de San Antonio derrotaron a los soles de Phoenix por 111 a 106 en el primer partido de las semifinales de la conferencia por otro lado los pistones derrotaron a los toros por 95 a 69 supongo que por otra conferencia la otra.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 Que tanto nos apasiona los argentinos, ahora la televisión pública pasa partido de la NBA. Por eso que nos apasiona, por eso hablamos, porque hablamos de lo que la gente quiere que hablamos. Hablamos del deporte favorito, hablamos del reporte rey y el deporte que es príncipe. Porque somos poligárquicos, señores, creemos en muchas arquías, porque nos han arcado de muchas formas y me estoy conveniendo en comentarios políticos, porque la violencia está asociada al fútbol y la política está asociada a la violencia. Entonces tenemos que hablar de una sola cosa. Gente corriendo, gente muriendo y gente sufriendo. Y eso es el deporte que tiene que ver con la realidad, porque hay gente sufriendo y hay gente que se está muriendo para hacer divertir a otra gente. Más violencia en el fútbol. Dura sanción para el gato César por la brutal agresión a Palacio. La conmebol lo suspendió por cuatro partidos. Cuatro partidos por la Copa Libertadores y además lo inhabilitó para disputar cualquier torneo que organice por los próximos seis meses. A los que no va a clasificar, seguramente. Vélez. Está bien la sanción.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 A hablar del gato, César, aquel arquero brillante que supo estar en central y mostrarlo bien y lo ágil que era. Pero el gato César le pasó algo. Ahora todos los jugadores de fútbol se si basan que tienen sentimientos, tienen una vida fuera del deporte. Entonces, hay que preocuparse por el jugador de fútbol, no solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. Porque el tipo tiene problemas, que hay que cuidarlo, hay que tener cuidado con ese porque tiene problemas. La sociedad lo tiene que cuidar, los periodistas lo tienen que cuidar. Todo el mundo lo tiene que cuidar, hay que tenerle que que tenerle paciencia. Porque hay que tenerle paciencia a un tipo que se gana su sueldo. Porque hay que tenerle paciencia a un tipo que tiene, tiene el 30% de sueldo y todavía sigue haciendo mal a la gente. Y si eso es mal, porque tenía razón. La gente tiene derecho a hacerle mal a quien quiere pero sin que la se la banca y no hay que asociarle todos los problemas psicológicos de una pobre persona que se desquitó por un momento y un momento deportivo difícil y punto, era nada más que eso Fútbol de la fa Clásico Rosarino fue el para el equipo leproso ya que el Sacobarán Cardoso convirtió el único tanto del encuentro el Kili González marró un penal conseguido de la mano de Raldes y la Sardina Belloso le pidió el rebote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 Qué barbaridad es que es lo de caro. Belloso Mira, de, de vencer muchos goles Que venía como el puntero Como el goleador El único delantero de Rosario Central que la pasaba metiendo La metía, la metía, la metía Y se le mojó la pólvora, señor Se le mojó la pólvora Justo en el clásico Y después me tengo que bancar a Chorlano Diciendo que Cardoso es un mejor Porque define en ese momento Belloso erró una Loco, tenga la paciencia a Belloso Que corre, pone huevo Y aparte se nota que corre Porque se pone todo colorado De lo cansado que está Pobre Belloso de lástima Corre, corre y vuelve Se viene Belloso Y vuelve a correr y eso es que sufre y sufre por la camiseta de B central. Esos son los grandes que nunca dejan de volver a este equipo rosarino que tanto creemos. Noticias varias: Maradona de Alta, ¡qué alegría! Guillermo Barros Cheloto hizo su debut ayer en el fútbol de los Estados Unidos. El Real Madrid le ganó al Sevilla y sigue de cerca al Barcelona.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 Ahí está, me faltaba el comentario final, la resolución de todo el intringulitringulitra, señores, la verdad pura y neta de esta realidad que no ocupa. Maradona que no se cansa de vivir, ¿cuándo se va a cansar de vivir? ¿Cuándo se va a morir tranquilamente ese buen hombre? ¿Cuándo el alcohol lo va a afectar lo suficiente? ¿Cuándo el Paco con Speed lo va a matar? Queremos que Maradona muera, pero no porque queremos que Maradona nueva, sino que queremos combinarlo con la última dignidad <risa> que le queda al ídolo. La verdad nos lleva y otro ídolo que se fue. El Esqueloto, que es el primo tercero de no sé quién persona. El Esqueloto se fue a ver la vieja gloria y a jugar en el Cosmo de los grandes. No está el Cosmo, pero está el que sé yo qué cosa. Y el Real Madrid que todavía da pelea. Los ricachones todavía tienen garra y eso me gusta. Demostrar que el ricachón sufre y quiere ganar un campeonato que prácticamente lo tenía perdido. Hay que darle el, el retorno al ricachón. Que se muera Robin Hood. Estamos cansados de ladrones que le roban a los ricos para dar a los pobres. No, ricos robando a ricos para hacerse más ricos. Esa es la realidad del deporte. From you, where well, you don't get a turn like this for nothing. So here's what you got to do: you work your way to the top of the world, then you break your life in two. Me gustaría mucho que los novios cumplan tanto como los chongos. Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor. Wow. Música canadiense de los lunes. La ¿sí? mejor. Claro, la mejor. Claro. El único, la única, el único, el único rápido, dijito. Le dije a Billy, antes de empezar, pero el rápido, porque... El, y único, me dice, el único, la el única único programa la única, sí. de la radiofonía local sí. que tiene... Un segmento sí. dedicado a una música de Canadá, a un tema, a un tipo de bla bla bla, el oyente, el oyente. El we que... say party... Pero Marcelo, no. pero vamos a hablar de Marcelo después. You say party, we say uh -huh. die, se llama la banda, ¿sí? Vos decís fiesta, nosotros decimos muere. Yeah. Y pero estás, es tema. música media fiesta. Tiene un pie bueno para el tema. Sí, son de, son de Vancouver y hacen así la típica mezcla de guitarras punk con sintetizadores. New Wave Que no es la capital de Canadá No, no es la capital Vamos a escuchar el tema Monster Que es del disco Love Luz All Time, perdón Para la próxima semana me trae un comentario sobre Canadá Sí, señor Y así un cultural, así le vamos enriqueciendo a la gente Bueno, dale Cultura es pelota User eh, Party, We Say Die Vamos a escuchar Monster Ya yeah. por el arroz integral que te estimula los intestinos. <risa> Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor. <risa> Se nos fue. Hasta mañana. ¿Cómo? Sí. ¿Qué música de superhéroes Sensual que Hasta mañana. Eh, ¿Nuestro disco de la semana viene de dónde, Billy? De Inglaterra. No. Oh. Otro lugar. Irlanda. No. Escocia. No. No, bueno, salí de la, no, la, ayuda, salí de la isla. Es uno de nuestros Australia. días de la semana. No. no. Bueno ya está. <risa> vine de Suecia. Andá. Nuestro país preferido. No. Sí no, señor. No Suecia. No nueva con Roy No Suecia. ¿No hay nuevo disco de Roy Sop? Esta banda. Vamos a presentar por primera vez. Ser vamos a presentar. Y contestarme lo de Roy ¿Qué cosa? ¿El nuevo disco de Roy Sop No todavía no. ¿Está lento? Sí. Por primera vez vamos a presentar un EP. ¿Sí? Un EP que tiene cinco temas, de los cuales elegimos cuatro porque están tan buenos Justo que, que son mejores. De, de, de que más temas buenos que un montón de discos enteros. Bueno, pero gente ¿Sí? ¿y lo podemos pasar en algún. El, el, no? Sí. Porque también es está semana bueno. Viene. Porque también está bueno. Claro, te costó, uh, costó mucho sacar uno. La banda se llama The Marihuanets. Los panetes casados. No, los marihuaneros. A me gustaban más los panetes casados. Toda la ¿Sí? vida, aunque sonaba muy mexicanote. <risa> <risa> Tiene, eh, vamos a escuchar un EP Que se llama Lost Es del año pasado y vamos a escuchar justamente El tema que se llama Lost hoy. Suecia, onda post-punk Una Ay, banda bueno. perdida De los 80 que nacieron está, está bata. Ahora de Da el besito de las buenas noches. Ah, tú un bicho extraño. Yo leo el horóscopo que tampoco nadie lo cree. Y la quimera del día anterior que es la. más interesante. A ellos les gusta decir el fumio. Digo, ¿no querés que te pase el tango? Sí, pero los poquitos. Y si no, y Pero cosas poquitas. Y los más.